Cómo te va Andrés, buen día. Sí, mira, justo nos encontraron laburando, están los chicos de la cooperativa. Eh, vamos a, a dar intervención justo acá en este sector del 31, tenemos que cambiar 8 metros de, de cloacas. Así que nada, primero que nada quiero agradecer a, a Javier Diut por por habernos cedido el material y a Facundo López que nos que nos gestionó toda esta obra. Así que arrancamos ahora, ya hace muchos años que está esto así roto. El problema si bien viene por la raíz de los árboles, también por una falta de un abandono que hubo en el barrio, así que contento y cansado ¿no? Porque estamos cansados la mure y todos los días tratamos de hacer algo mejor para el barrio. Se acercaron los vecinos a comentarte un poco también estas situaciones, cómo la van viviendo día a día también con este tipo de desarreglos. Sí, en realidad un reclamo que ya venimos teniendo hace rato, pero bueno, la obra, lo que significa hacer esta obra es una obra grande. No teníamos los materiales, no contamos con el personal tampoco, así que ahora justo tenemos a los chicos de la cuadrilla que están acá en el barrio, que se están conformando como cooperativa así que se empiezan a perfeccionar con estos arreglos. Y trabajando también con Arsa, como bien nos comentabas también. Sí, sí, sí, gracias a Dios estamos trabajando muy bien. De hecho, nosotros nos ofrecemos, porque entendemos también que tienen toda la ciudad, que las cuadrillas no abaste, el barrio Vido viene con un deterioro de hace años, así que nos pusimos a disposición nosotros junto con los, con los jóvenes y vecinos a remangarnos el, el pullover y salir a laburar nosotros. Un reclamo, como bien decías, que viene lamentablemente hace varios años. Sí, sí, sí, sí, vos lo, lo va a notar, el interior o la pudredumbre que hay en las canaletas, pero bueno, nosotros venimos ya laburando desde que asumimos, venimos laburando y, y con ganas de sacar el barrio adelante y en eso estamos. ¿Las personas también que están trabajando acá eh, participan también de lo que va a ser la Escuela de Oficio? Justamente, sí, justamente los chicos, por eso ahora venía Gerardo, que es el encargado de la obra, él es el que va a dirigir la obra y, y bueno, están aprovechando, ya están con las prácticas y con la teoría, pero bueno, los chicos están con mucha ganas de laburar y ahora, aproximadamente en un mes, si Dios quiere, ya largamos con la Escuela de Oficio, se está refaccionando el lugar y van a ser los primeros en, en empezar. Comentame un poquito los distintos talleres que van a estar disponibles. Y por ahora, este plomería, herrería... Eh, electricidad y creo que algo de termofusión también se va a hacer. La gente, los vecinos por ahí también del barrio que se quieran inscribir, eh, ¿van directamente a la Junta Vecinal o hay alguna página donde también se tengan que escribir Sí, en realidad está haciendo generar una prescripción por una cuestión de, del tiempo y de los talleres que se va a dictar. Algo de 20 cupos van a ver, ya hay 10 chicos de la cooperativa y bueno, todavía no largamos la prescripción, pero bueno, los chicos como ya están laburando en el barrio son los primeros encriptos. Bueno, estamos a la espera de, de, este, de lo seguro y todo eso, pero ya estamos trabajando, eh, ya tenemos la mitad del 50% de de la del, del local para, para terminarlo de, para que quede funcionando eh, más allá de todo eso ya le puedo mostrar con hecho los trabajos que estamos realizando eh, doy gracias a, a losín que eh, está siempre ahí al, al pie del cañón para ...para lograr todo lo que estamos haciendo y la escuela de oficio ya hay chicos que está, están esperando me han llamado eh, vienen todos los días a preguntarme cuándo vamos a arrancar pero bueno lleva un poquito de tiempo todo porque este, lamentablemente los tiempos no, no por ahí no, no no no son lo suficiente no pero bueno eh, doy, estoy agradecido por todo lo que están haciendo por para que esto salga se, se salga adelante no Eh, también tengo que dar la gracia a Facundo López que eh, si no fuera por él este todo esto no se hubiese llegado a lograr este, bueno, ¿cómo, ¿cómo arrancó todo este emprendimiento? bueno, yo hice esta plaza esta plaza que está ahí al frente la hice yo con mis recursos eh, tiene riego aspersión y bueno, y ahí este, me dieron la confianza para que yo pueda desarrollar varios proyectos y en dentro del proyecto que ...que tengo en mi cabeza, en mis ideas... ...es en la escuela de oficio... ...los chicos ya están sabiendo... ...están interesados... ...quieren este, empezar pronto... ...pero primero tenemos que solucionar un par de cosas... que ...en cuanto a los seguros... ...en cuanto a la indumentaria... ...para que no haya accidentes... ...el proyecto es hermoso y, y yo estoy, estoy rechocho... ...porque lo puedo llevar a cabo... ¿Eh? Ahora estamos haciendo eh, eh boxe para para eh, garajes que empecé uno, si ustedes lo quieren después ver, este está acá a la vuelta y todo lo demostramos con hecho. Así que bueno, estoy muy agradecido por todo.